Y cinco con, con esta. esta, si la llega a ganar. No sé si no es un récord para un jugador, ¿eh? Habría que verlo porque realmente es llamativo. Y ganó todo lo que jugó. Por eso, y ganó la Euroliga, ganó la Supercopa, ganó la Liga. Ganó la Copa, la Copa del Rey. Claro, claro. Y, y que, Copa del Rey final contra Barcelona. Pero nosotros nos vamos a quedar con la Liga Nacional. para y, y ganó el boleto a y Río. Por eso ganó boleto a Río. Y varios de sus compañeros en el Real de Madrid. para También. Y el hombre que vamos a entrevistar también, ahora. También, por eso lo tuvo como jugador todo y lo tiene... conoce desde hace mil años porque este señor hace 10 años todo tiene que ver con todo vuelta, todo tiene que ver con todo está dando vuelta con la selección argentina un amigazo Gonzalo García cómo te va hola qué tal muy buenos días muy bien qué valor lo denoció ni ¿no? sí la verdad que ya ya no asombra porque el tipo es un crack de donde de donde lo mire no la verdad que eh, un tipo con tanta entrega, con tanto tanto corazón para para encarar esta profesión, la verdad que se merece se merece todo. Yo decía que, que si llega a la final debe ser un récord, ¿no? Que el tipo jugó todo lo que jugó en el año y lo ganó, porque sí, sí, sí la verdad. Y siendo protagonista sí, con una energía y transmitiendo una energía tremenda. Yo creo que eso, al margen de lo que él produce dentro de la cancha, es intangibles. Es lo que contagia, ¿no? Eh, la verdad que ver un tipo que va, te toca la cabeza contra la pared mil veces, eh, bueno, no te queda otra que seguirlo. ¿ves? Seguro, seguro. La verdad que, bueno, en eso ha sido muy importante para que nosotros podamos clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Seguro. ¿Y en dónde, en dónde se siente tranquilo, Gonzalo, el entrenador, cuando estos tipos empiezan a bajar el mensaje? Tal vez hasta sin hablar... Eh, como decís vos, con con su propio trabajo, eh, eh, sienten también que que ustedes pueden dedicarse o, o profundizar el trabajo en otros lugares con el piberío de la selección, eh, que que por otro lado los nociones y los escolas y ustedes mismos empiezan a ejecutar otro tipo otro tipo de tareas, pero con el ejemplo de, de de estos monstruos que voy a decir que bueno lo de Andrés no no asombra, pero que no no no no tiene tampoco ningún bache como no. para cuestionar. No, no, no, yo creo que el concepto es, es válido, me parece que estando, yo diría que cualquier jugador de peso de la generación dorada está garantizado un montón de cosas eh, que le facilitan la, la actividad del entrenador, ¿no? Eh, a los jugadores no hay que repetir las cosas dos veces, ya se sabe que la impronta del jugador argentino está marcada, y eso lo van transmitiendo los jugadores más grandes, ¿no? Seguro, eh, seguro. En, en este caso fue Luis y, y Chapo. y Goya y, vos ya, tuvo... y... Sí, decime. no y entenderlo un poco porque te quería hemos vivido un momento muy muy emotivo ¿eh? Eh, y vos hace muchos años que estás en la selección digo eh, también para el entrenador eh, en este en este momento o en ese momento mejor dicho como lo fue para vos, por los entrenadores tienen esa, esa cosa de, de por ahí momentos que no son tan buenos, cuando por ahí el trabajo no, no llega como debería llegar, eh, o, o no tienen eh, los elementos para poder arreglarse como como quieren arreglarse, o, o enfrentar un campeonato como lo quieren enfrentar, pero eh, esos momentos en donde lográs un objetivo tan alto, y tan importante, y tan difícil... Y tan sentido como fue esta clasificación en México, imagino que para recuerdo tu tu salida por por el pasillo donde está toda la prensa, este imagino que también es un momento de éxtasis impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy emocionante. Yo lo pongo, lo pongo igual que, el, que la clasificación que hicimos en Las Vegas, donde bueno, la verdad que estaba muy complicado. Eh, ...y cuando el embudo se va cerrando... Claro. Eh, ...la verdad que... ...yo creo que... Por, ...nos hizo bien y mal... Eh, ...por ver con México... ...el final de la serie regular, ¿no? Porque... ...nos creó un poco de duda... ...pero nos dio mucha fortaleza... ...eh... ...y en esto remarco un poco lo de Nocioni... Eh, ...Nocioni entró al vestuario... Eh, ...diciendo... Esto están festejando que juegan contra nosotros. Y lo repitió diez veces, como un loco, ¿no? <risa> eh, ya, ya lo decía solo. Esta gente está festejando que juega contra nosotros. ¿Se sí. dan cuenta de eso? Bueno, la verdad que imprimió una energía. Eh, y bueno, después jugar eh, con un ambiente no hostil, pero sí con un marco imponente ¿no? de 20.000 personas, La verdad que haber conseguido el pasaje a Río está dentro de, de los grandes logros del, del seleccionado nacional. Y el equipo ¿no? hizo todo lo que tenía que hacer, pero no sé a vos, Gallego, también qué sensación te causó en la cancha, y si vos, Gonzalo, en el medio de tu trabajo, naturalmente, seguramente más complicado porque estabas con tu cabeza en otra cosa, eh, eh, también dio la sensación que la presencia de un tal Ginóbili, neutralizó un poquito la euforia de esos 20.000 que te querían comer el hígado y viste eh, la verdad que la figura de Manu es imponente y, eh, él estuvo la verdad que um, un crack porque fue cero invasivo la verdad que solamente fue su presencia él no, no participó de la charla en el vestuario sí estuvo un poquito en el hotel la eh, y por ejemplo después de ganar eh, nosotros la clasificación ni siquiera entró al vestuario te demuestra que el tipo es un crack por donde lo mires también eh, recontra ubicado y creo que sí dio como un, un espaldarazo eh, con su presencia ahí no la verdad que, que tenerlo a la platea en la primera fila inspira inspira respeto tuvo más plano que Ayón en la previa <risa> Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Sí. sí, sí, que lo enfocaron más veces que a yo, no tengas duda. Sí, lo... sí. sí. sí bueno, bueno, pero es una mega estrella más. Por eso te digo... Es una mega estrella, sí, es una, una, digo, mega estrella es una mega estrella. Se llevó eh... fotos, se llevó algún... Eh, be, be... Eh, algún gesto que capaz que uno en vez de putearlo se acercó a sacar una foto, a pedirle un autógrafo, eso también descomprime. Que el tipo que esté sentado en la primera fila eh, eh, también, bueno, genera todo esto que, que, que decías vos, hasta desde el punto de vista de alguna suspicacia arbitral, no sé, lo que pienses eh, ya tener a, a una estrella del deporte mundial que está siendo representada adentro por un grupo de jugadores, pero Seguro. mirándolo de afuera... Bueno. Gonzá, ¿nos metemos en, en, en lo de esta noche? ¿Te parece en un rato? Porque no. Este, porque en un rato van a van a van a debutar, van a jugar este con con obras, dos planteles que están completos, que llegan bien, que que no este que ya han reforzado. Ustedes han hecho una campaña impresionante la temporada pasada y, y han armado otra vez un equipo muy pero muy lindo para esta temporada. Y bueno, contame vos cómo cómo cómo llegan a este partido. Bien, llegamos bien. La verdad que, bueno, yo hace una semana recién que estoy con el sí, equipo claro. de México. Eh, el equipo entrenó duro, sobre todo el, el, la, la primera semana de trabajo en la parte física. Así que, bueno, acomodándonos, acomodando a Sandes, a Luchino y a Mainoldi en el, en el nuevo esquema que tenemos para este año. Pero como son jugadores totalmente equipistas y... Eh, ya con muchas ligas encima sobre todo Sandes y Lucchino eh, es más fácil no este, insertarlo dentro de del esquema y bueno claro. Maynoli igual este, tipo una una lucidez este, muy buena como para adaptarse rápido a cualquier sistema de juego ¿no? hay veces que los entrenadores no logran conseguir los refuerzos que pretenden eh... Sí, por Yo, diferentes por motivos. Por distintos los... motivos. Seguramente a vos te dieron los gustos, eh, al menos eh, eh, en la previa y conociendo, cono, conociendo inclusive a los jugadores a los que contrató Gimnasia. Eh, ¿Es uno de los que mejor reforzó los huecos que le quedaron libres, Gimnasia? No sé los demás. Eh, en nuestro caso, sí, sí. Magnoldi es un jugador que um, siempre me gustó verlo jugar, y disfrutarlo en el equipo nacional y siempre fantasía con la idea de que pueda jugar en mi equipo porque a mí siempre me gustaron lo, los equipos con los cuatro abiertos tiradores y él es un especialista entonces como que en eso me quedo tranquilo en el puesto ¿no? eh, y después la, la de Matías Andes que fue un poco rara la, el fichaje porque Matías estaba, estaba en duda con dos o tres equipos eh, nosotros necesitábamos un recambio de, de Clancy ¿sí? eh, yo a matías no lo veo un centro la verdad que lo veo como un jugador más más de todo el campo no puede, puede jugar cualquier posición sí exacto pero que en boca jugó bastante de espalda al sexto y yo lo que veía es que, que desde el poste bajo él hacía jugar el equipo no el juego como un base de un base como pivot ¿no? eh, y bueno pensamos en él eh, a él le gustó la propuesta y la verdad que creo que es un fichón para nosotros que él pueda hacer el relevo de entrada, ¿no? El relevo de Clancy, para nosotros es una garantía y, y la verdad estoy muy contento. ¿Y lo de Luchino? Y lo de Luchino sí, y Luchino, un jugador también que siempre me gustó lo enfrenté muchas veces en el TNA su jugador con mucho temperamento con la cabeza dura eh ofensivo cuando se lo propone eh atrás también es una garantía la verdad que es un jugador que me parece que eh, para cumplir el trabajo de rol que yo tengo en la cabeza como para él me parece que lo va a poder hacer muy bien la verdad que también estoy contento con con su fichaje eh, bueno y hoy obras que no que no es moco de pavo no en el arranque un equipo eh, que, que ya viene con una con una con una historia reciente y con jugadores que repiten otra vez este con, bueno cómo lo planteas cómo lo ves Bueno, partido complicadísimo. Eh, tampoco tengo tan eh, tan claro cómo van a jugar este año, o sea que bueno, tienen un entrenador nuevo, extranjero. Eh, creo que para el partido de hoy el trabajo del asistente de obra de Marcelo debe ser tiene que ser extremadamente bueno porque creo que el, no debe haber mucho conocimiento del entrenador no, bueno. sobre sobre nosotros. Pero eh, pero bueno la verdad que guardo un gran respeto por obra porque fue protagonista el año pasado con casi esta esta base de jugadores y bueno y tiene jugadores de alta calidad Segur, bueno seguro. la verdad que estoy un poco expectante por el partido porque Solamente puede haber algunos amistosos de que jugó obra, Seguro. pero no tengo en sí el concepto de cómo, cómo van a jugar este año. ¿no? Gonza, que... te agradecemos muchísimo el contacto, se nos acabó el programa, te deseamos una buena temporada, te felicito por tu tarea, me encanta que seas un técnico reconocido, me encanta que tengas 10 años de trayectoria en la selección argentina, sos un excelente tipo y sos un mejor entrenador o un mejor tipo que entrenador, ponelo en el orden que quieras. Este, y todo lo bueno que te pase te lo mereces y te lo ganas ¿eh? bueno, te agradezco mucho las palabras ¿eh? un abrazo muy grande hasta